Bueno, porque ayer leía un testimonio sí, sí. De, de Jorge Bergoglio,、sí. eh, donde él. d h o n d e él hablaba de. Cuando él era pibe, ¿cómo se.?、Eh, uno de los doce protagonistas, uno de los doce jugadores del alma que nos va a representar en el Mundial de España.、Eh, contanos un poquito a nosotros y a toda la, la audiencia de uno contra uno. Bueno, ¿cuáles son tus sensaciones?、Eh, este momento tan particular, tan especial. Que, que estás viviendo, que me imagino que son sensaciones y emociones muy fuertes, ¿no? Sí, la verdad que sí. Eh, eh, es una felicidad inmensa.、Eh, la verdad que es, es una locura cómo se、si、dio todo.、Eh, lo que le decía hoy a, a, a cada uno de los chicos era de que es, es, un, es un cuento medio loco, ¿no? Como,、claro. como se、si、dio todo. Y. y La verdad, que muy lindo y muy motivador, le decía, de, de ir como invitado o, o ir un poco más atrás, ir a, un, a la, la preselección de un norteamericano, q u e a h o r afuera, después de ir como invitado, que, que dejen para la preselección pre del mundial y después viajar al mundial es algo, es algo muy, muy, muy loco. Y, y no, la verdad, que es algo,、eh, una alegría inmensa, una felicidad. Todo, todo el tiempo iba a entrar e n con él, con los chicos,、eh, es algo increíble, todavía no, no, no, no puedo caer de las cosas que estoy viviendo. q e estar acá en un mundial es algo muy, muy, muy grande. Es algo muy ¿Cómo muy fue grande. el momento? A ver, ¿cuál es tu primer recuerdo cuando se te consulta el momento en el que te enteraste que ibas al mundial? ¿A quién tenías al lado? ¿Dónde estabas? Estaban saliendo. Desde el estadio en Bahía Blanca, estaban ya en el hotel, rumbo al aeropuerto. ¿Cómo fue ese momento? Estaba en el, en el colectivo yendo, yendo al, al aeropuerto. estábamos, Y no, no hubo una. No, no fue oficial, no, no nos dijeron、eh, ustedes dos se quedan y, y ellos dos、eh, no, no están más en el equipo.、Eh, Hablaron a,、eh, aparte directamente con e l chicos que cortaron y yo no sabía, yo no, yo no sabía cuándo venían a hablar conmigo para, para, para cortarme. O sea, vos pensabas que, y, te iban a, bueno, que, que una, estabas en, en la baraja del corte. Claro, sí, sí, sí, eh, eh, es eso. Y, y bueno, me, me entero que habían cortado uno de los chicos y d o bueno, ahora vienen por mí, vienen por mí, vienen por mí, vienen por mí. Y, <ríe> y nada después me enteró q u i é n era el otro corte y en el momento era que una felicidad muy grande muy muy grande estaba al lado de m a t í a s Bortolín y, y él me felicita me, me, antes de eso ya me había empezado a llegar mensajes bien loco bien felicitaciones pero yo, yo le decía pero si todavía no lo、no、dijo q u i é n e s son los que cortan y bueno m a t í a s Bortolín me felicita Y yo tenía una sonrisa de oreja a oreja, pero no, no, no, no podía festejar, no, estaban todos los chicos ahí, no, no, no, no podía、eh, festejar como, como, como por ahí me, me, me hubiese salido. Así que me, me aguanté y, y bueno, y, y así fue. Después fuimos en el, el charte a Buenos Aires y ahí volvimos con nuestra familia. El que habla desde Serbia este, es t a l l a b e t Galici. No, que nos e s t á contando sus sensaciones en un momento muy especial y muy fuerte de su carrera. Imagínate que estabas solo y que no te ve nadie en ese momento que te e n t e r a s que estás adentro de la selección. ¿Cuál hubiese sido el festejo de t a l l a v é Galici? ¿Qué hubieses querido hacer? Si estaba solo, no sé, saltaba, gritaba, cantaba y lloraba, era todo junto. s Revoleaba el yacaré que, que agarró con la mano. No me importa más nada. Porque, a ver, como bien vos lo contás,、eh, es cuanto menos extraño.、Eh... No, pero es una historia fantástica. Por eso te digo: el año, el año de este chico,、sí. eh, a ver si ustedes coinciden. Yo el otro día lo, lo escribí en, en mi Twitter. El año de Galicia es extraordinario. o s Sí.、Ah. No me sigue tanta gente como vos, porque vos sos un grosso. Pero, pero tampoco me regalan RT para que me siga gente y, no, y eso no me molesta. Yo te regalo.、Eh, no no, tiene, no tiene que ver con esto. El año de Galicia es extraordinario. En un año, ascender de categoría,、sí. afianzarte en、sí. la máxima categoría del básquetbol argentino、sí. profesional y jugar un mundial. Claro, y lo particular es que tenía la chance de jugar al sudamericano y que no fue al sudamericano. Que、claro. quedó cortado. Y en la nota que le hacemos a Casa l á n g u i d a en todo red, le digo, ya he instalado en Venezuela, en Isla Margarita, le digo, o n i c o q u i n te sorprendió del equipo? t a l l a v e g a l i c i me dice. Y le digo, o p l r o no está? No, pero va con el otro grupo. Y a mí me sorprendió, imagino que cuando Talla también recibió la invitación y cuando recibió la confirmación, Aún más lo sorprendió a vos. Me imagino que te sorprendió. Sí, sí, sí, hoy, hoy. s o r p r e n d tremendo. Porque vos habrás hecho esta conclusión. No fui al sudamericano, me quedo parado una mano, me quedo porque me sirve en la selección argentina. Este... Tenés siempre una esperanza de ir al mundial porque uno está ahí adentro y, y se nota con, con fuerza, con ganas. Vos sos joven, físicamente sos un, un, un animal. Este, y, y te viste con posibilidades y te hiciste ilusiones pero en definitiva lo que estás contando vos esperabas que te llamen para cortarte si, si, si la verdad es que si、sí. porque、eh, sabía que yo tenía eh, eh, muchas posibilidades de, de quedar afuera es、eh, una posición muy muy, muy cargada、eh, la, la mía pero en el, en el sentido de, de calidad de jugadores Eh, está Mateo b o r t o l í n Marco de l í a son todos jugadores más altos que yo y, y, y que jugan, jue, e、eh, es, es un juego distinto, pero es, es un juego mucho mejor que el mío,、eh, por así decirlo. Así que la verdad que yo no, no, no me veía como,、eh, entre los dos Y es, ahora está a ya está. Y ahora, y ahora ya está. Ahora sí. ¿Y cómo, cómo se vive la experiencia <risa> más allá del cansancio que, que, que sentís? Y yo trato de aprovechar todos los días, trato de, de, de verlos verlo mu mucho a, a, a los más grandes. Y, y a la vez、eh, me, me sorprenden muchas cosas e l l o s porque、eh, terminan de entrenar,、eh, estamos todos muertos y se, se pone n a hacer canchas. o, o Lo mismo, terminamos de entrenar todo muerto y, y empiezan a, a tirar e l arroz. Pero así, así con, con, con energía, con, con, con, como si fuera que, que, que el entrenamiento sigue, que, que, que no terminó, que hay, hay que seguir, hay que seguir. Y hay eso, eso contagia que más Talla, cobre, por, más que, por más que estés demolido de pierna, te dan ganas a vos también de ir a agarrar la pelota y ponerte a tirar también. Sí, sí, sí, es algo muy contagioso, es muy contagioso、eso. verlo a ellos con, con tanta energía después de, de, de un e n t r e n a m i e n t o de una práctica tan dura,、eh, la verdad que sí, te, te contagias y, y sentí algo por dentro como diciendo,、eh, la pucha, c ó m o no, no, no, no voy a hacerlo yo, y, y muchas veces, bueno, Luis nos dice, vengan chicos, vamos, vamos a correr canchitas. Y、nos、Cuando el capitán el dice y, algo, todo atrás del capitán.、Recorrer. cuando el capitán dice algo todo s a t r á s d el capitán no no s í sí, sí, eso no se discute lo que dice el capitán lo dice el capitán pero más allá de eso es、eh, la, la admiración que uno tiene y, y, y querer ser como él、eh, y bueno imitar lo, lo, los mismos hábitos que, y c ó m o te、eh, la vas arreglando en el día a día a ver para Hacer foco en el mundial, pero también para separar estas historias que vos mismo nos estás contando.、Eh, ¿Cómo te las vas arreglando en el día a día para separar este vínculo de admiración muy profundo y hasta、el、que por momentos p u e d e llegar a, a, a, a eclipsar el objetivo final que es jugar el mundial y hacerlo bien en tu caso, en tu, en tu debut? Y, y el hecho de tener que laborar como un deportista profesional y querer estar a la par de, de estos monstruos también. Y... No, yo creo que hay que, hay que separar las cosas. ¿no? Eh, lo más importante es, es la función de uno en el equipo. Y, y después viene lo demás. El, los entrenamientos de, de todos los días, es, si yo regalo algo, no, no estoy ayudando y no estoy colaborando con el equipo. Así que cada vez que tengo que defender, defender fuerte, si tengo, lo tengo que chocar, de, por más que sea quien sea, lo, lo, lo voy a tener que chocar y así. Los entrenamientos nos tienen que servir, servir porque después en los partidos eh, eh, se refleja lo que hacemos. Y si no n o exigimos y si no, no, no, nos, no nos sacamos esa,、eh, esa admiración que, que a veces nos puede eclipsar,、eh, después en el partido se, se, se ve totalmente reflejado de, de, de, los malos, de las malas prácticas o los malos entrenamientos. Decir que, que tenés que hacer foco en、eh, la función tuya dentro del equipo. Contanos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué c u á l es? s es lo que te pide el entrenador? ¿Qué es lo que hablas también con tus compañeros más experimentados? ¿Qué consejo te dan? Pero ¿cuál va a ser tu rol en este equipo mundialista de Argentina? ¿Talla? Yo creo que voy a ser un, un, un pivote basurero, digamos. El, yo me, me siento muy cómodo cortinando y, y, y que mis compañeros salgan solos.、Bien. La verdad que, que es lo que, lo que más me gusta. Y después, bueno.、Eh, A, a las piñas en el poste bajo y... ahí está, a Pérez, a Pérez le encantó, te, te digo t a s h a que se le encendieron los ojos y, y le voy a pedir... pasaste a ser mi ídolo! No, en algún momento, en alguna transmisión de la liga que vos transmitas Quilmes,、sí. en algún momento tirale la de pibó basurero porque fue excelente pibó basurero y abajo en el poste bajo a la p i j a r listo, Ta, si tengo、sí. un equipo negro te llevo Taya.、Okay. Bueno, <risa> tremendo, tremendo. Este, está muy bueno. Y está bueno, ¿sabes qué? Que, que un pibe, y se lo nota pibe, en la, en la simpleza, en la ingenuidad con la que está contando las cosas, dicho esto de, de buena manera y de buena forma,、eh, sea parte de la selección argentina.、Pero、claro que sí. Y va a tener muchos minutos. Porque. lo poco que se pudo ver en los partidos amistosos, que hay que tener siempre un análisis relativo de los juegos amistosos, él, de, él dice algo que a él le parece que es así, que Matías Bortolín y Marco Delías juegan otro juego distinto, pero juegan mejor que él. ¿sí? Entonces, yo digo, el que los paró con el pecho en el poste bajo, cuando venían atacando, era t a Llave g a l i s i Para mí, g a l i c i va a tener minutos.、Eh, hay que aprender tres o cuatro cositas que seguramente e s c o l a se la habrá marcado, como así también el cuerpo técnico. Y me parece que Talladeo va a tener minutos en este, en este mundial. ¿Qué? ¿A qué le tenés miedo? Si es que le tenés miedo a algo, t a l l a m i e、eh, d o La verdad que. Algo que me dijeron hace, hace mucho tiempo, hace mucho, mucho. Miedo de jugar al básquet no, no, no hay que tener, miedo de chocar no hay que tener.、Eh, miedo hay que tener de ir a la guerra.、Eh, entonces no, no le puedes temer a otra cosa. No, no puedes temerle de jugar a algo maravilloso, de, de, de tener que defender a alguien de 2 metros 30, no, no puedes tener miedo de eso. O que te metan una, una, una piña. Y si te, te la meten a la piña, no importa. Después pasa y se cura. Y volver a hacer el mismo. Y para un deportista, Tallabek, vestir la, la camiseta de la selección de su país.、Eh, en tu caso,、eh, tuviste participaciones en alguna, en alguna selección formativa también, pero, pero llegar a la mayor, independientemente de los que te rodean, que eso ya lo carga de súper importante. Para vos, ¿qué, ¿qué significado tiene en tu carrera deportiva, que es muy, pero muy pequeña, porque recién la estás empezando,、eh, tener la posibilidad de jugar un mundial con la selección argentina y representar a tu país? La verdad que es, es exactamente eso. Sí,、si、es Mi carrera es muy reciente y yo,、eh, la verdad, que esperaba algo, integrarla la, la mayor、eh, en un futuro muy, muy distante por ahí. Y, y, y de repente, tener todo esto son, son muchas cosas juntas, y es, es todo muy, muy sorpresivo. Y, y yo. yo, yo Yo tengo una alegría. Yo, yo, la verdad, que puedo decir que soy, soy muy muy feliz, muy feliz. Estoy、bueno. muy contento, muy satisfecho con esto. Y aparte, estoy aprovechando todo, todo lo que me dicen lo, lo, lo, mis compañeros, todo lo que nos corrigen. Así que estoy, estoy, estoy como una esponja absorbiendo todo, todo lo que me dicen. todo, todo.、Eh, aprovecho esto y te pregunto, porque me, me gustaría que le cuentes a la gente que, que, que, está, que está escuchando uno contra uno radio. ...que Tal vez no pudo leer la entrevista que hiciste con los chicos de Ole.、Eh, una, una anécdota que vos contás ahí que te pregunta Julián, creo que la, que la nota es con Julián Moz o con Leandro Fernández, alguno de nuestros compañeros.、Eh, cuando、sí. Luis Escola te pregunta cuál es tu mejor movimiento y que vos medio que ahí te quedaste, te quedaste sin palabras en un <ríe> entrenamiento. Fue así, fue, fue, fue así, me a r r o en un entrenamiento, me llevó, me dijo, vení, me dio la pelota. me dijo, mostrame cuál es tu mejor movimiento. Y yo agarré la pelota y, y miré para el costado, d o、no, n o sabía qué hacer. Se me puso la mente en blanco, no, no, no me acordaba de nada, no, no sabía. ¿Cómo se picaba la pelota? No, no me acuerdo. Y bueno, y traté, pero tiré una, una... tiré cualquier cosa, la verdad que tiré cualquier cosa. pero si、sí, se, se me borró la memoria en ese ¿Y momento. Si eso, y si eso ocurre en el entrenamiento de hoy a la tarde, o hubiese ocurrido en el de hoy a la mañana, que ya tenés un par de días más. ¿Qué movimiento le m o s t r a r á A ver, ¿cómo se, le, ¿cómo se le planta talla a uno contra uno escola? Ahora lo, lo choco al medio, lo parto porque él me va a querer hacer fuerza, así que para que no vaya para adentro, lo, lo choco y le tiro un gancho. Bien, vamos. Pero bien para adentro. Bueno, talla, Este... gracias. Los comparto al medio e n g a n c h o Gracias por atendernos. e s Te Te sacamos de la siesta. No,、eh, para nosotros es muy, es muy lindo、eh, escuchar un testimonio como el tuyo, realmente. Ojalá que la gente lo, lo haya disfrutado como, como lo disfrutamos con Matías, con m e r i con m e l i s a acá en el, en el estudio. Este... Disfrutamos mucho de tu. De tus palabras este, y, y de tu forma de, de contarnos tu v i c i ó n Así que te deseamos lo mejor, t a s h a que lo mejor para vos, como decimos siempre, va a ser también lo mejor para nosotros, porque vas a representar a Argentina. Así que nos estamos viendo en, en unos días en España. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por llamar. Y la verdad que siento un orgullo gigante por representar a la Argentina y por vestir la camiseta. Un abrazo grande. Abrazo, Talla. Hablamos desde de、no, no, Serbia, no. en la concentración argentina, con Con Tallabel Galici. Es, un, es una sensación también linda para nosotros.、Sí. Que por el trabajo tuvimos la posibilidad de, de, de, de tal vez ver, como lo pudo ver el hincha de Quilmes, más tiempo a Galici.